me vamos a beber toda la noche para que te olvides de él. y subió una foto conmigo y para que vean que yo Estoy contigo. Si tú در <تصفيق> <تصفيق> Wow. La canción que hizo que Ozuna recorriera el mundo, la canción que hizo que yo rompiera récord barreras. Yo quiero cantar la capela y quiero que este momento se grabe. Quiero que el que se la sepa la cante conmigo, a capela, ¿cómo dice? Si tu marido no te quiere, quiere. Allá arriba, mejor tú dale. ¿Por okay. qué?